Racing, una pasión inexplicable. Simplemente la número uno en sus 25 años. Con Carlos Pichón García, Daniel Romey, Sergio Junod, Gustavo Vázquez, Jorge Giannicelli. Racing, una pasión inexplicable, es auspiciado por. Día Margarita Restaurante. Panadería y confitería Sabona. Ángel Velo. Residencias para mayores Apri Lis. Felg Electricista Matriculado. Gente de Racing, tengan ustedes muy buenas noches. Acá otro lunes más con todos ustedes y vamos a ver. Hablar todo lo que está ocurriendo en Racing, y acá tenemos uno, una, unas visitas que ya enseguida lo vamos a presentar. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo andas? Buenas noches, ¿cómo andas, Ángel? Bien, acá tirando un poco en la mesa, hablando un poquito. Que como siempre se habla de todo, de nombre, que viene Maradona, Messi, Ronaldinho y después viene el 4 de Arsenal, ¿no? ¿Y, vino, y va por decir, o saca chispa, ¿no? Y como vino también, bueno, como contrataron este técnico, que fue un manotazo de dado. Sí, también no, la declara las declaraciones de los dirigentes, que si después lo queremos lo hablamos, ¿no? Que salieron a decir una cosa, después otra, ¿viste? Parecía el, cuando fue de. Del alemán este, como e n、eh. Mateo, Mateo,、bueno, viste, en Racing pasan esas cosas, pero bueno, ¿qué sé yo? Acá estaremos para hablar. Así ¿Qué? que. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo andas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Esperando, bueno, esta transición, ¿no? Que tendría que haber una buena escoba, creo yo. Sí, sí. Más que importante.、Eh, ¿Ya algo se está escuchando, se estaba comentando, se está hablando? No hay nada certero. Pero creo que hay varios nombres que no van a estar en el próximo t r a b o Yo、terreno. creo que sí, que hay muchos que van a dejar la institución, pero todo está en stand-by y está esperando que, que llegue el técnico, porque es la primera vez que tenemos que estar esperando que, venga, que un técnico venga a Racing porque todavía está dirigiendo otro equipo. ¿Y, pero,、eh, ¿y eso es culpa de quién? Ah, los dirigentes que tenemos. <ríe> por、pero、eso, bien, tío. Mirá, pero siempre caemos la... en el mismo agujero, ¿eh? Sí, mira cómo es la cosa: que todavía tenemos el presidente que está por Estados Unidos paseando. Él dice que está a teniendo d negocios. Yo creo que、eh, s、sí. sus negocios. Y, y, y o temas familiares, me parece. Pero, uno、familiar. no sabe. Tu muñeco.、Bueno. Ah, me parece.、Nieto? Bueno, pero bueno, uno viste. Tal,、eh, bueno, amigo de Racing, ¿Eh? buenas noches, Jorge.、Eh, bueno, estoy tomando el lugar de otros compañeros、sí. que no pudieron venir y me tomo el atrevimiento de, de comentar con ustedes. Y bueno, no, estoy de acuerdo con lo que están diciendo, el tema de dirigencial.、Eh, en mi modesta opinión, este muchacho Diego Coca tendría que tomar posesión ya mismo esta semana porque、sí. está dirigiendo Defensa y Justicia,、sí. que no tiene absolutamente sí. nada sí. que ver. O sea, tendría que hacer un arrelo g con, con. No, bueno, pero está bien, s i dio esa cláusula, ponerle eso no sería nada. Pero bueno, ya. Bueno. Eh, una reunión para ver bueno, para qué ver... vas a traer, adelantarte al mercado. Primeramente, siempre... para la depuración del plantel, que no sabemos con quién se va a quedar, que para mí tendría que ser masiva.、Sí. Eh, empezando por bueno, el arquero suplente, los cuatro defensores. Con el arquero suplente、eh... hay un hay un problemita: que po posiblemente、eh, que el contrato se, se le rescinda. Están tratando que venga el, el técnico. Para ver qué, qué posición toma, qué es lo que va a hacer, porque、eh, también la dirigencia, como de costumbre, hizo,、eh, puso la nota. Le, le mandó un telegrama diciendo que quedaba rescindido el contrato y resulta que todavía no le venció el contrato. Tiene un año de contrato. Y así que. Sigue, otra desprolijidad desprolijida de, de la Comisión Directiva. A ver,、eh, en la mesa, vamos, pero, vamos a hacer una encuesta. Pero perdóname, perdóname. Desprolijidad hay en todos lados, porque también.、Eh, Uno recorre el club y recorre la cancha, lo que siempre uno dice. Yo tenía 10 años y estaba llena la cancha de gente que iba a deporte, a esto, al otro.、Eh, o hoy, hoy vas y es como que estás en la cancha y estás preocupado porque te dicen: No, acá no puedes estar.、Eh, no, ¿qué venís a hacer?、Eh, ¿Me entendés?、Eh, Porque no hay, no hay actividad de familia. No, hay, no. Todos、no, todo no, me lo recuerdan. Obvio, Yo soy más chico, ¿no? Obvio, Pero todos me lo obvio, recuerdan. O sea, lo no tirar, hay actividad de familia. La pileta. Sí, sí, no, Esto no que el otro. Vos ibas a la、Ciudad、pileta.、Social. Ibas、Exacto. a la pileta. Yo incluía a la familia como diciendo,、eh, va del chico al más grande al abuelo, a, hasta podrían armar un tejo para decirte un ejemplo. Pero vas y te juntas ahí, te reunís, charlas. El bar que está ahí, seamos sinceros. No existe el bar que está ahí. Bueno,、el、pero. e n la familia no existe. Pero. Está ahí, vas t o m a s una coca y se terminó. El pero el bar. También, ten, ten bueno, e l bar tendría que ser un lugar de encuentro para lo, lo, lo mismo que estamos armando acá en la mesa de, de gente de Racing. Ir a discutir ahí, bueno, ir a hablar, ir a proponer. ¿No sabes que la última posición de Racing en la tabla de posiciones, las últimas campañas, hace el reflejo de todo esto? Sí, sí. De, todo, sí, de toda sí. la mala gestión. Pasa que viene de años, ¿no? estamos hablando de algo que queremos cambiar. Hoy en un, en estaba escuchando algo que, que, que es una cosa tonta, ¿no? pero no sé si es verdad o mentira.、Que、con un asunto de las lámparas que se robaron en, en el estadio y que se pidieron un remito y, y en Racing no había un remito. O sea que bueno, no, hay eso, dinero, no hay dinero para remito. Eso de las lámparas la lámpara lo habían puesto paso a paso. Claro.、Eh, pero bueno, no. La、sé. cambiaron y la otras las dejaron la y la tenían que ir a buscar y esas se las robaron.、Eh, y es un valor de 10 mil pesos. Y es lo que recaudaron. Bueno, pero, ¿me e n t e、eh, n d e、eh, s No sé si hay alguien de paso a paso que tenemos... está escuchando este programa y nos pueda. Sí, capaz, l l a m a d e s a f e r b i e n v e n i d o uno lo averigua en la semana, lo averigua eso, bien a detalle y qué bueno. Pero yo te digo, ¿me e n t e、eh, n d e s Vos vas a.、Eh, yo estoy yendo con mi hija a acompañarla en el h a n d b a l l n o Que de hecho las chicas el domingo ganaron、no, no, otra vez. La, las juveniles que llevan doce partidos invito van primera. ¿Me entendés?、Eh, un grupo espectacular. Bueno, hay un grupo de padres también. Que bueno, estamos ahí, viste que nos llevamos bien. Digamos, nos ponemos a hablar todo.、Eh, y, y voy al. Y no hay, no, no, uno no, no, no ve, porque yo voy a v e l e fui a v e、eh, l e y eh, eh, con Ángel entramos. Entramos hasta dentro de la cancha cuando fuimos a ver el partido con Vélez,、claro. que nos acreditamos, s sí, ¿eh? sí, sí, nos sacamos y, fotos y todo. Y nadie, nadie dijo, no, flaco, no podés entrar ahí. ¿Entendés lo que te digo?、Eh, he ido con mis hijas y todo a Vélez, y veía, porque me equivoqué y fui al Villa Olímpica después jugábamos en el estadio, y bueno, uno tenía veía. q u e estaban? Las chicas de hockey, las chicas de v o l e y las chicas de básquet, no sé, los chicos de, de, de, de atletismo, de lo que sea. Pero te digo, h a c í a la legua, n 700, 800 personas. s e n t e n d é s Vos vas a. Y está de, todo. d e gobierno total está. Es,、eh... No sé, pero como que está. Eh, de, eh, pobre, ¿viste? Pobre. ¿no、es pobre, se, se, es un club a la deriva,、eh, es un club sin timón que está, es un barco en el medio de la de la deriva. También volvemos ¿Seguimos? a tocar que si vamos a la sede de Avellaneda, vos tenés una empresa como e da, la de、eh, los gimnasios, que te abarca todo y vos querés ir, ¿eh? y no te dejan pasar, no flaco, vos no sos socio, c ó m o no soy socio, y sigue es mi, mi casa, y siguen las d e s p r o l i g i d a d e s porque. Pero, Eh, Zuculini, decían que z u c u l i n i ya le vencía、sí. el Ah, bueno, esa, caro, sí, ¿no? con、que、esa noticia.、Sí. Y resulta que le vence recién el 15 de agosto. Claro. claro. Pero el 15 de agosto ya está el campeonato en marcha acá.、Y、sí, s Entonces, ¿qué hace Racing? ¿Se、sí. lo queda? ¿Lo vende? c o m p r a un número 5? El club inglés,、eh, de inglés se lo quiere llevar, se lo lleva, porque. Está bien, mira, está bien, mira, pero,、no. ¿me pero ve pero, cómo hacemos las cosas el 15、mal. de diciembre. No, h a c e l o no sé. No, el, el 20 es... de, de junio, no, no sé. Ahora, el, ahora, el... ahora que está,、eh, está el campeón en la sesión. Pero por, pero por eso, por, te por te eso, lo, lo pero、dejado. también.、O、se lo t r a n s f i e r o a otro lado, no, lo negocia. También es la que hablamos, ve. Su culini entra、eh, y qué va a hacer. Si no sabe qué va a hacer. No sé si estoy en Racing, no estoy en Racing. ¿Me entendés? Tal cual.、Eh, si me voy para allá, no me voy. No, no puede organizar tampoco. Sergio, acá, vamos, acá. vamos a presentar a otro amigo. Ya.、Sí, dale, acá en la mesa. dale、ah, yo me c o r o Rolando. ¿Qué, ¿Qué tal, Rolando? ¿Qué tal? Muy buenas noches.、Eh, gracias por dejarme compartir con ustedes este programa.、Eh, volver a, a la radio después de, de unos años que he estado. Así que, bueno, muchas gracias. Vamos,、eh, Jorge, ¿nos podés decir el, los teléfonos de comunicación para la gente que quiera llamar? Sí, los teléfonos para salir al aire: 4926-1622, 4926-1894 y 4926-0041. Y bueno, como siempre, estamos en el c h a t a c a d c o m en la cual nos saluda Pichón, que nos está escuchando. Dice que está con nebulizaciones. Sí. Así que, bueno, para la gente que está consultando por qué no está Pichón,、eh, se lo encuentra un poco enfermito. De、Engrupido. la garganta. En grupido. ah, bueno. e s t á bien, está bien. Y después tenemos, bueno, el Facebook, donde, donde ya está colapsado y armamos una página nueva, en la cual también tenemos 500 y algo y tanto de me gusta. Así que tenemos varias formas de comunicarnos. El Twitter es arroba、eh, acadrupi. También nos podés escuchar por el chatacad.com barra r u p i punto html, donde también están todos los, los compañeros en, en el chat. Bueno, vamos una tanda. Y volvemos y ya, empezamos a. Espacio de publicidad. FELG, electricista matriculado. Instalaciones, mantenimiento, porteros eléctricos, luz de emergencia, puesta a tierra, seguridad electrónica, alarmas, circuitos cerrados de TV, atención por emergencias eléctricas. Página web www.felg.com.ar. Email, felg.felg.com.ar. .com.ar, Chile 580, teléfonos 4361 9658 y 154470 5 4 4 2 Residencias para mayores, Aprilis, un lugar donde los abuelos están atendidos por profesionales. La directora Laura Martínez y su equipo los esperan en Apolinario Figueroa 1242. Teléfono 4-581-7816. Residencias para mayores aprilis, donde los abuelos están atendidos. Ángel Velo e hijos. Alquiler, venta y construcción de estructuras tubulares. Módulos y tubos de descarga. Limpieza general de plantas industriales y tanques de combustible con h i d r o l a v a d o r a s Teléfono 4-581-7816. 4205-3808, 4202-4854. Estamos en Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. Corriente de Unidad Kirchnerista, Cook, unidos y organizados en el Proyecto Nacional junto a Cristina en la Nación y al Intendente Jorge f e r r a r e s i como conductor del Partido Justicialista de Avellaneda. Si sentís que este puede ser tu espacio, acompañanos. Email foroddhh.yahoo.com .com.ar Teléfono 15 35 37 9004 15 55 26 3982 Panadería y Panadería Sabona m a s a s tortas, sándwich, empanadas José María Moreno 334 y sucursales José María Moreno 54, Avenida Rivadavia 4729 Caballito, casamientos cumpleaños, eventos empresariales. Pida presupuesto al 4901-3665, 4901-8134 o 4903-1776. Restaurante. Tía Margarita, agasaje a su familia, amigos y disfrute de su exquisita cocina. Haga su pedido al 4922-6299, 4925-3544. Pedro Goyena 500, esquina José María Moreno, Caballito. Fin de espacio publicitario. Bueno, continuamos en esto que es Racing una pasión inexplicable. Angelito fue a, a ver si nos podemos comunicar con alguien para hablar un ratito de las informaciones del club. Bueno, eh, eh, a mí me gustaría、eh, acá en la mesa ver qué jugadores ustedes piensan que se tendrían que quedar, o mejor dicho, irse, que serían más de lo que se tendrían que quedar. Me parece que es la lista del r e b é s más corta e x a c t o bueno, a ver, yo empecé a decir pero... es lo que se tendría que quedar.、Eh... El resto ya sabemos. Que se... El arquero,、eh, un número 2, Cabral, que lo pondría como un buen proyecto. Ah, está ahí una está, comunicación.、Sí. Bueno. Hola. Hola. Hola, hola. ¿Qué tal, Brian? ¿Cómo estás? Bien, todo tranquilo, buenas noches. Eh, contanos, contanos un poco cómo fue todo este tiempo que nos e tuviste en Racing, por dónde anduviste, cómo te fue. La verdad, que muy bien, la verdad, que muy bien. Estuve en un club de Grecia en el que estuvo Adrián Bastía, de las j u r g a s Trípolis.、Eh, así que muy tranquilo. Por suerte, clasificamos a una pre-UEFA. Tuve, tuve continuidad, pude jugar casi todos los partidos. Así que muy contento. La verdad, que, que bien. Me, un, un buen año, fue positivo. ¿Cómo te va, Brian? Habla Sergio, el papá de Celeste, ¿cómo andás? Le recordamos, ¿Cómo? La hablando... Sergio, querido, tanto bien, tiempo. Bien, bien, bien. Estoy en deuda con vos, s ¿eh? No, no, eh, no. n t a Nunca, nunca estoy en deuda conmigo, usted. <ríe>、eh, Escúchame, ¿y tu situación ahora cómo está, Brian? Renové contrato en Grecia por dos años más. Ah, qué bien. Entonces, bien, ya e s t La verdad que, que me fue muy bien. Sí, ¿y cómo, cómo viste este momento de Racing? ¿Te acordás que hablábamos mucho? Que esto la verdad,、otro? que lo viví un poco a la distancia, un poco alejado, pero. Pero igual pero, las informaciones llegan. Pero ¿no? sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Me miraba todos los partidos, si bien la diferencia horaria por ahí me complicaba un poco, me miraba todos los partidos, trataba de verlo, s s e g u i r l o en el momento, hablaba con los chicos, pero bueno,、eh, lo que se ve fue medio complicado, ¿no? No fue un, un, un buen semestre para el Racing. Eh, no, no cambiamos mucho de técnico. Bah,、eh, no, no puedo hablar mucho de motaja porque no lo conozco, pero a lo que fue su belleza、eh, le duró poquitos partidos. Y, y bueno, creo que el equipo nunca se terminó de, de, de acomodar. Brian, record, Brian, recordamos que estaba hablando Brian Louis porque no lo presentaron. Es el, dijeron todo Brian, Brian, pero es Brian Louis que está en comunicación. <risa> Todos lo conocemos como Brian, pero para, para la audiencia. Vos sabés que no es oficio de periodista esto, ¿viste? Entonces, nosotros somos, no somos periodistas. No hay problema, no hay ningún problema por eso. Son amigos de, de, de siempre. Brian, ¿te pudiste adaptar enseguida junto, con, junto a tu familia, a la,、eh, allá que es otra, otra vida, otra idiosincrasia? La verdad que sí.、Eh, me adapté rápido porque en el p l a n t e l somos 10 argentinos. Ah. Y, y bueno, no, no se me complicó mucho con el, con el tema del idioma, con, con, con las, las costumbres tampoco son tan diferentes. Y si bien estás en s s t á e Europa no, no son muy diferentes. ¿Y l a c o m i d a la comida, bien, o se a se come normal, lo único que no se consigue es vaca. <risa>、eh, claro, después tienes todo: cerdo, gallina,、eh, lo, cualquier cosa, encontras todo. Hola, Brian Jorge te, te habla,、sí. mucho gusto, ¿cómo te v a Bueno, no es de eso. Eh, ¿Hay algún griego jugando en el equipo? En el equipo, mirá, creo que uno solo. El resto somos todos extranjeros. Y te quiero hacer una la, pregunta: ¿cuál, ¿cuál fue el mejor momento que tuviste en Racing? ¿En Racing? Sí, para mí, el gol que todavía lo estoy gritando, que le hiciste a Boca, a Boca en la cancha de Boca.、Ah. Sí, sí, Que、para、se la pusiste ese, a un costado. Fue,、sí. Aparte, hacía ocho años que no le,、no、le ganábamos a la a. A, a boca en esa cancha. Exacto, pero ¿cuál fue el mejor momento?、Eh, yo me. Mirá, me parece que en la época de Caruso, en, si me contás a mí particularmente,、eh, jugaba, me sentía en esa época importante, me sentía parte del equipo, me sentía、eh, como que podía ayudar al equipo. Después、eh, se, fue, se me fue perdiendo un poco eso y no, no fue lo mismo. ¿Y extrañás el club? Sí, sí, s e extraña mucho. La verdad que sí se extraña porque si bien estás en otro lado, estoy jugando, no es lo mismo, no es la misma gente.、Eh, vos entrabas a la cancha de Racing y te hacías agarrar piel de gallina.、Eh, y estás en otro lado, si bien tiene su gente el otro club y todo, no, no es lo mismo. No, no es Racing. <risa> no, no es Racing, no es la realidad.、Eh, mi hijo es hincha de Racing, mi señora es hincha de Racing, soy hincha de Racing. Porque ¿cuántos, y se años? Se igual. cuántos años estuviste en Racing? <ríe> 12、eh, años. 12 años. Claro, 12. porque vos empezaste de, de, de China. A los 12 años llegué a la décima de Racing y a partir de ahí hice todas las inferiores hasta los 24, c o n o fui. ¿Qué venía de tu ciudad Pergamino? De Pergamino, claro.、Bien. Al principio viajaba, e s tuve medio año viajando y después ya me quedé en la pensión. Está bien. ¿Y cómo es la pensión de Racing? Es hermosa la pensión. Al principio, la primera de todas, estábamos. Una, una de las que había era una casa en Caballito, en Gabón y e s p i n o z a Sí. Y éramos 30 chicos en una casa que nos cuidaba una familia. Después pasamos a un hotel y después se hizo la que, está en el, en la que hoy es el hongo. ¿Vos estuviste ahí en, la, en el hongo, digamos? Yo estuve en todas. En, en todas? La, en la casa, en el hotel y después estuve en, en, en el hongo. Sí. Porque ante de, antes de eso estaba en Avellaneda, creo. Claro, antes de eso estaba e l General Paz, calle General Paz. Claro, claro. ¿Sigue estando sí, esa sí. pensión ahí? ¿Cómo? ¿Sigue estando la pensión en Gabón? No, no está más. No está más ¿no? No, ¿Vos sos de、entiendo. la misma camada de Gaby Mercado, Cabral? Ellos son, más ellos son mucho más grandes que yo, son dos años más grandes. Okay. Okay. Pero sí, estuve con todos ellos, la pensión, con Sergio, con El Enano. Con、sí. Maxi eh, Morales,、eh, Matías、claro, Sánchez.、Sí. Claro, toda esa camada. Estaban todos ahí. Dardo García también, ¿no? Dardo García. Fa el famoso campeón del mundo de todo s l o s juego s de Racing, ¿no? Con... Claro, la mitad más uno era. La que、claro. ganamos Holanda a la final. La mitad más uno que estaba Sergio,、eh, Dardo García, Mercado.、Eh, l enano Maxi.、Eh... Cabral. No. no、eh, Cabral es más grande. Era un 6. Creo que estaba acá. ¡Oh, Jacob. Jacob. Jacob. La flaca ya c o ó claro,、sí. de toda esa banda, Matías Sánchez. También, bueno. Bueno. Toda esa banda. Ese、bueno, son dos pues, años más que yo. ¿Vas a volver a Racing? Si es por mí, ya. <risa> y bueno, capaz que dentro de dos años. Ojalá, ojalá en algún momento se pueda volver. Sé que necesitamos, hoy hoy... necesitamos jugadores como vos, gente que quiera el club, que tenga ganas de volver, que, que, que aún con. Eh, limitaciones técnicas, pero que pongan el, el, el, el, el ímpetu, eso es lo que necesita hoy Racing. No tiene ese、sí. tipo de jugador, los tiene. Los tiene, a lo mejor no se dan、no、da la situación, la, las cosas, pero los tiene.、El、Racing tiene jugadores que quieren mucho el club, como yo soy, soy muy amigo de Valentín, de, de, de Bruno, su... y、sí. ellos、eh, realmente quieren el club, son hinchas de Racing. Y pasa que a veces en el momento que estás es difícil jugar. Ahora,、eh. ahora perdóname, ¿no? La presión que tiene. ¿Tiene presión la camiseta de Racing? La sí, presión sí, muy d i f c i l e s muy difícil,、eh, y... difícil ponerse la camiseta de Racing、eh, en todo punto de vista. ¿Y eso q u es?、Eh, e trabaja, porque uno no sabe, ¿no? La,、eh, pero se trabaja en las inferiores, digamos.、Eh, ¿Cómo es o Eso, eso a, a vos, no te pueden enseñar a eso. No, no, pero en tu época, ponele. Y nosotros en nuestra época teníamos un coordinador que, que era Miguel Ángel, Mico, que te hacía sentir lo que era Racing. Mico te hacía sentir、eh, todo. O sea, te, si bien no te ponía presión de que tenías que ser, de que tenías que saber, te, te, te entraba en conocimiento lo que es Racing. Que, pues, te llevaba a la cancha,、eh, quería que todos los jugadores se queden a ver todos los partidos de las divisiones inferiores. Quería que, te hacía sentir que Racing era un grande. Hoy a lo mejor con los otros coordinadores que ha pasado, yo el, el que está hoy tengo la suerte de conocerlo poco tiempo, pero me parece que, que va we, por buen camino, que es Javier a e l i Sí. Pero bueno, no, sé, no sé cómo fueron los anteriores porque realmente no lo conozco. ¿Vos tuviste a Gomis? No. ¿A Miguel Ángel? Sí. Sí, lo s t u v e en i n f a n t i l a、eh, Miguel e j e m p l o ¿no? Un señor. Un señor. Sí. A mí uno de los lo que no d e ha tenido lo de Rafa. ¿También tuviste b a r b i t a A Juan sí, b u e no, a Juan lo tuve en reserva.、Sí. Pero, o sea, ya de más, un poco más de grande. Sí. Pero sí, también. Con el de, selectivo de, sería. De, claro, yo en realidad yo cuando subía,、eh, cuando ya estaba jugando en primero y bajaba, estaba Juan de, de técnico, lo conozco desde ahí.、Mm. Nunca tuve la, la, la posibilidad de trabajar con él toda la semana como para, como, como para saber. Cómo t r a b a j a d a iba a jugar directamente el partido. Bueno, Capo, bueno. Te, te mando un abrazo grande. La verdad, que, que tengas muchísima suerte en Grecia. Muchísimas y, gracias. Y bueno, que, a, que sigas haciendo goles, t r a e t e lo mejor y que bueno, que vuelvas a Race. Ojalá, ojalá, ojalá en algún momento pueda volver. Te vamos a recibir、mandar. con los brazos abiertos. Luis. Muchísimas gracias.、Sí. ¿Hasta cuándo te quedas? Hasta el 25 de junio. Bueno, ¿te puedo comprometer un lunes de esto y、eh, comunicarnos y invitarte a la radio? Sí, si me aguantás hasta dentro de una semana i t más o menos, porque no hay、si、e r o b l e m a No h a s f r u t a o e l a f a m i i l a Nos comunicamos telefónicamente y arreglamos. ¿Cómo que no? No hay ningún problema. Bueno, no sé si te hago la p l a b muchacho de la mesa No, desearte lo mejor y de corazón, r o s a b í s que acá estamos siempre. m u c h í s i m a s gracias. No corté que te h、eh, a g o una pregunta. Que n a te e n q u e r e s en privada que te van a h a b l a r Bueno. Bueno, vamos a una tanda y volvemos. Espacio de publicidad. Feliz.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 3-9-8-2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 Bueno, continuamos en con esto que es Racing una pasión inexplicable. Y bueno, estábamos hablando un poquito de la mesa, de los recuerdos de Racing, ¿no? de algunos jugadores que pasaron, que estaban. Que Exactamente. Bueno, que de, era una de, etapa de, muy. De, de Esqueo, de, de Salvatierra, de, ese, de esa banda de gente. De... El arquero era Guibaudo,、sí. Buzo,、bueno, Troncón, Agustín Mario Seca, yo lo vi, v i v a l d a también. Esta... Tenía una delantera que si hoy la tendría Racing sería multimillonario ¿Cuál? y fracasó. Gotardi, Escota y, y, y el ropero Díaz.、Ah, claro、y jugaba que... de 10 el Pampa Jorge.、Ah, después, y... después vino Fortunato. Claro, de Mar de Plata. Claro, que... Y que Racing después, en Racing bueno, fracasó. Bueno, fueron e s t u d i a n t e y Y fueron goleadores. Goleador. Gotardi fue estudiante y fue goleador. Claro, y, y... y después tenía Trama que lo puteamos, que le decíamos... Fue、eh, a e s t u d i a n t e y fue a. h a a d o Es histórico.、Este. Hablando de los recuerdos un poquito. Tenemos a, en línea a Carlos Esqueo. Esqueo. ¿Hola? Hola Esqueo. Hola, ¿qué tal? Yo, Buenas noches, un bu gusto, o e n c a n t a d o Te habla Sergio, que tengo 46 años y creo que yo empecé a ir a la cancha y viéndote a vos. En La famosa canción esa、eh, de Esqueo. Eh, no sé, creo que me acuerdo. Recién estábamos hablando、Aunque、un poquito. Que no le gusta esqueo, que se agache. <risa>、sí. eh, recién estábamos hablando un poquito. Vos jugaste en todos los puestos en Racing. Y bueno,、eh, uno aprendió, aprendió, y por distintas circunstancias y a lo mejor obligaciones del momento,、eh, yo siempre me sentí mucho más cómodo jugando de volante, ¿verdad? Pero bueno, después hubo que. Que el tirarse un poquito más al costado y del otro lado también. Y, y sí, después de mi carrera terminé jugando de lateral prácticamente. Y hasta de arquero. <ríe> bueno, pues、oh, no. todo fue algo circunstancial. Escúchame, tengo una duda. ¿Vos atajaste un penal? No, yo no. Yo, ¿Sabés、nah. quién atajó? En, en el Rosario, el Chango Carlos. Sí, estaba diciendo. Me parecía que, bueno. No, no, no, no, yo no. Yo pero no. me pareció que en un partido, creo que vos entraste al arco y Racing ganó, sufriendo. Bueno, no, fue algo así un, ¿sí? un rato nomás, porque, bueno, ya no había. Pero, sin duda, yo, uno piensa que, que siempre、eh, decir, haciendo bien por el equipo, o pensando el bien por el equipo, más que nada. Por ahí, bueno, es lo que de pronto uno hoy le dice a, por ahí a sus dirigidos, ¿no? Que a veces el jugador se piensa que, que uno le pide,、eh, por distintas circunstancias, tener que jugar en otro puesto que no es el habitual. Y bueno, es como que por ahí le estás pidiendo algo imposible, ¿no? Pero cuando uno está es decir, comprometido con la causa, yo creo que siempre la figura tiene que ser el equipo. n o Así que en lo particular y en ese sentido, bueno, estoy bien tranquilo porque es verdad, me tocó jugar en diferentes puestos dentro de, de, de un equipo de fútbol, pero siempre pensando en el bien del equipo. o ¿no? n Carlitos,、eh, yo soy Jorge.、Ah, eh, me habías visto en el sanatorio,、no? ¿te acordás? Que tu mamá. ¿Cómo está tu mamá? Por suerte, bien.、Eh, ahí, ahí tirando, recuperándose.、Eh, bueno, la vieja tiene un par de años, un par de, de ñañas encima, pero gracias a Dios,、eh, bueno. No, le mandamos estaba... un saludo y que, que, esté, que esté bien. Muchas gracias, la va, la va peleando. ¿eh? Y no. No, acá estábamos comentando también. Que vos fuiste partícipe con, con Miguelito Brindisi. ¿Cómo no? Del descenso de independiente. e q u e e s o quiere decir que nos diste una gran alegría a nosotros a la, hinchada de Razi. A pesar de que fue un fracaso para ustedes, fue una alegría para... Para la gente de Racing, ¿eh? Sí, pero Te todo de lo digo de todo corazón. yo en lo particular no. No, ya lo sé, es una un broma, río, una broma hecho,、sí. ¿no? lo sentimos de esa manera. Seguro, no, no es、pues、una broma, broma, pero. Aparte, vos sos profesional y. Sos、sí, sí, profesional y. Lo que sentimos es un respeto muy, muy, muy Muy、y、grande por esa institución, porque fíjate vos que, que... que en la otra etapa de Independiente nos tocó también trabajar allí y las cosas fueron bien、sí. y bueno. Claro. En esta vuelta del fútbol y en nuestra profesión,、eh, esta vez nos tocó la mala. Y bueno, hay que aceptarla y, y lo sentimos. Y, y realmente fue un momento duro porque la verdad que, que fue la primera vez que, que nos tocó vivir así una circunstancia como esta. ¿no? Carlitos, ¿alguna s de las agrupaciones? De las t a n d a s que hay, vos sabés que va a haber elecciones en Racing. ¿Se contactó con vos o con ustedes para,、no. para algún puesto en el, en el club? No,、o、fíjate que, que, bueno, yo dentro de mi carrera como profesional fueron 11 años dentro de la institución, pero、no. nunca tuve la, la suerte de dirigir. Exactamente, la posibilidad o por lo menos, no sé, la intención, ¿viste? e de, de, de q u Eh, no sé, sentarte a, a conversar, escuchar algún tipo de propuesta, pero no, no. En lo、Yo、particular, que... nunca, sí.、Eh, a nivel laboral, cuando Miguel le tocó, ¿no? Que pasamos y nos tocó estar ahí en Racing、sí. en el año 95 hasta el 96, ¿no? ¿Que estuvieran a punto de salir campeón? ¿Cómo no? Sí,、eh... nos faltaron ahí, nos faltó、sí. un poquito más. Yo creo que si ese torneo duraba dos o tres partidos más. La cosa hubiera sido. Se pierde, ¿sí? creo que ese campeonato se pierde en cancha de huracán, ¿no? Y.、Eh, con Español, creo que fue. No, nos tocó, mirá, nos tocó en nosotros el último partido. Que, sí, con Colón, pero bueno, íbamos allá todo ilusionado como claro, siempre. Claro. Exactamente. Yo estuve allá y había muchísima gente de Racing. Sí, y todo lo demás. sí, fue un partido. Pero muy bueno, uno iba. Muy especial, sabíamos, ¿no? Claro, sabíamos que ahí está la rivalidad, ¿no? Exactamente. ¿Eh? Exactamente. Nos pasaron la factura en ese momento. Bueno, u n、bueno, ahora le pasa la factura, viste como es el fútbol. Pero bueno. s、sí, no, sin duda. Sin duda fue un, fue un lindo momento. Y lamentablemente no se pudo coronar. Pero yo creo que fue un paso, un paso importante. ¿no? Después, bueno, por distintas circunstancias. A veces tenés que, tenés que, que tomar algún tipo de, de decisión. Y, o si no. Te, te la hacen tomar como, como pasó porque sí, bueno. bueno m l fue despedido y、mm. nos tuvimos que ir al club. ¿no? Así fue la, la salida de Miguel de, de, de Racing. ¿no? Vos decías que viviste muchos,、eh, muchas cosas en Racing. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué fue lo lindo de Racing que te acordás? Digamos, qué, ¿Qué es lo que más、eh, ¿no? destacaste? n lo personal,、eh, lamentablemente nunca tuve la suerte de poder co coronar con un c a m p e o n a t o Yo nunca. Eh, sí, un, un vicecampeonato, ¿no? un bicampeonato, sí,、eh, sí, Un v i c c e a mejor p o o n a t m e dicho, sí, en el año 72, con donde el técnico era Víctor Rodríguez, Rodríguez y donde、Perdón. habíamos hecho una gran campaña. pero bueno Jugaba e l p a t o Filiol, García Sangenís, Paulino,、eh, b a t o Cleti,、eh, Carlitos de la Sabia, Jucaracha、sí, Sánchez, La Mensa, Cárdenas, Vos. Eh, Estoy equivocado. Un, un gran equipo. Un pero... equipazo que fue campeón San Lorenzo. Exactamente. fue y... el、sí, bicampeón con Lorenzo de técnico también. Un、y、gran no... equipo. Pero fíjate vos que nosotros los dos encuentros: uno lo empatamos. En casa, pero en cancha de San Lorenzo le ganamos 2 a 0, 0 con un gol de Batonglet y otro de Daniel O'Neill. Exactamente, en el, en el estadio viejo de, de, de, de San Lorenzo.、Así、y que,、bueno. creo que Filiola atacó un penal. Sí, cómo no, cómo no. Ay, Así que sí, ese fue un lindo momento. Y después, eh, quizás eh, el otro en lo particular, mi regreso, porque yo voy a préstamo nacional el 73 a Vélez. Y después me toca, yo decido personalmente, porque la gente de Vélez quería hacer uso de la opción de mi pase, decido volver a Racing porque vuelve p i z u t i para el año 74. Y de ahí, en un par de meses, y bueno, a mediados de año, tuve la, la, la inmensa fortuna de, de poder integrar la selección nacional ¿no? y jugar un mundial que, que yo, siendo jugador de Racing,、eh, bueno, también era algo que, que, que, que realmente. No solo lo personal, sino para la institución. ¿no? Así que ese fue, un, fue un, un lindo y grato momento también. ¿no? Bueno, sabemos que tenés un compromiso, así que te vamos a dejar y te, te invitamos a que vengas acá a hablar de, de Racing, ¿no? que a nosotros nos gusta no? esto. Somos, Va a ser un gusto.、Ahí、somos todos socios de Racing、bueno. y h i n c h a no somos periodistas, ¿viste? Bien, Aparte, Carlitos,、no. sabemos que algún día vas a venir a Racing. ¿Cómo vas a, no? Vas a, bueno, venir, vas a venir porque、ojalá. vos tenés la identidad de Racing. Bueno. bueno, te agradecemos mucho no, la gentileza el... que tuviste hacia nosotros y ya te, ya te estamos comprometiendo para la próxima vez que vengas acá al estudio. ¿Cómo no? Va a ser un gusto. Ahí coordinamos, combinamos y、Perfecto. el agradecido soy yo. Un abrazo enorme y bueno, hasta cuando ustedes lo decidan. ¿eh? Buenas, bueno. noches. Buenas noches. Muchísimos gracias. éxitos. Gracias, gracias. Buenas noches. Bueno, interesante. Bueno. No,、Muy、porque lindo, es, ¿no? Lindo, es parte lindo, de, lindo. Es de la historia de, de la Racing. Historia de Racing a bueno, pesar bueno. de que no, como dice, bueno, dijo él que no, no logró frutos, pero dejó un recuerdo sí, no, no, grato, es porque es de los jugadores que le gusta al público de Racing.、Ah. Que ponía, ponía, ponía, y no se guardaba absolutamente nada, nunca se guardó nada. De hecho, llegó a la selección nacional y fueron pocos los jugadores. También、eh, después volvió, Que le íbamos a preguntar, que volvió y estuvo en, el, en la B. Claro, o sea, en el Nacional B. Con,、eh, Porto, con Brindisi, claro, claro. Con Brindisi, Exacto, como jugador también. Exactamente, exactamente, Pero bueno, así que.、Eh, recién estábamos, me, me cortaste cuando estábamos hablando con, con Brian Liu y、eh, estaba diciendo, ¿cuáles son los jugadores que para ustedes. Yo te digo, de e s que o r á q u Hoy por hoy, no sé. Eh, hay muchos que se quedan sin contrato, otros que tienen que renovar contrato, otros que están ahí. Pero también, si vos no vas a traer gente, vos tenés que completar un plantel. ¿Pero qué? ¿Cuál y... es el plantel? ¿El que salió último que hizo... No, 3, no, 3, 3 no, 3 no está bien, está bien, pero bueno, viene un técnico nuevo, no sé. Sí, ya sé. A, esto, a, este, a este plantel ya es como que no le podés dar... Salvo no te... algunos nombres. Se tragó cinco técnicos. Por eso. Salvo、eh, algunos nombres que vos o d é s decir. Estamos esperando que termine el campeonato para la renovación y para que se vayan y a a estamos diciendo a ver si podemos.、Eh, yo creo que tenés,、si、ponele. Hay el, yo te no, digo, no sé. Que son irrescatables. Perdóname. Te doy uno.、Eh. Cajáis. Cajal no, pues, creo no, que ya、sí. cumplió un ciclo, o Yo creo que el otro que cumplió un ciclo es Corbalán también. Bueno, Corbalán nunca, nunca lo cumplió, porque el ciclo no, no empezó el ciclo de Corbalán. Yo、no、creo que, que、eh... también andás a ver,、eh, bueno, no sé, viste, también que te saco, que te pongo, que saco, que pongo, ¿me entendés? Entonces, bueno,、eh, lo que pasa es que fue muy difícil, porque vos también,、eh, no sé, puede ser una empresa, vamos a hablar de una empresa, ¿no? O,、eh, no sé, en mi actividad.、Eh, yo hago mi tarea. Al, al día se va la directora. Vuelve una directora, con un librito distinto. v u e l v e otra, así. Y vos no terminás nunca de acomodarte.、Claro. De, hecho, de hecho, ponele...、Eh, a mí me pasó hace tres. tres años que estaba con una directora que, bueno, encima trabajé en otra escuela con ella. Nos conocemos de hace años y todo lo demás, bueno, este año se fue, vino esta directora y uno se está acomodando.、Claro. Y es un proceso de adaptación, ¿me e n t e n d é s Yo creo que está bien, c o r b a l á n no puede jugar en la primera de Racing. Lo vamos a coincidir, vos me lo decís, yo estoy de acuerdo, todo lo que vos quieras. Pero también viene de un club donde él era,、eh, era el mejor jugador. Pues viene de Quilme, que era el mejor jugador. Bueno, le,、eh, ahí está, te lo está diciendo que la camiseta de Racing pesa un montón, que es otro clima, que esto, que el otro. Capaz de esos factores, y al no tener, al tener la mala suerte de que juega mal, digamos que tiene partidos malos, la, se va a complicar. Yo s u n j u e g o ¿no? que no tiene jerarquía, y para jugar Racing necesitamos tener jugadores de jerarquía. Yo creo que tenés,、eh... tenés, mirá, tenés, bueno, Saja、eh, que Para mí se tiene que dar y es discutido.、Porque、hoy por hoy está discutido. Hoy por hoy está discutido que dicen que es el. Rebotero. Que... No, no, no, no, no.、Oh, Rebotero sí, no. El, es el problema es vestuario. Y me parece que es y no es. No sé. No sé. Yo no sé la internada d e n t r o、sí. del vestuario. No puedo hablar. Tal cual. Tenés un pibe que está pidiendo pista. Que bueno, que a mí me gusta. Que es el hermano de Cabral. No me disgusta. Que sí, puede ser un sí, buen suplente o n e c e s i t a un poco de hecho, más de rodaje. De hecho, claro,、sí. más experiencia capaz.、Sí. Eh, después tenés, Salve e s q u que va a todas. Sí, pero no tiene. No, no, no, pero te digo, tiene voluntad y gana, porque fue el mejor jugador de los,、sí. del último campeonato. O el, el que más regular fue. A Salve e s q u no le podemos decir nada, porque dejó toda la cancha. Va, no sé si coinciden. Sí, sí, sí. Después tenés,、eh, ayúdame. Eh, bueno Gómez. Gómez, que Gómez, no sé, para mi punto de vista está más preocupado en el, el, contrato? En el contrato que en jugar. jugar. Aparte, me,、eh, observándolo un poquito,、eh, la marca... Él le gusta irse para arriba, pero después marcar. Es un jugador、eh, para pulir, para darle más de rodaje con un buen director técnico que lo, que lo sepa l l r i a Exactamente. Eso.、Eh... Estamos hablando de los pibes, ¿no?、Sí. Seguimos hablando de los、eh... pibes. Auche.、Eh, cuando, Auche Guillermo. Guillermo、eh, estamos hablando de los pibes. s i lo vi、para、un mí... par de partidos, pero lo vi un poquito con. Le falta. Le falta, no tiene partido. Y、eh, un... cuando, cuando vos. Te da la oportunidad de debutar en la primera de Racing. De, de cualquier equipo,、sí. pero de Racing. No solo tenés que correr, tenés que comer el pasto. Te, te lo tenés que vomitar el pasto. Hice un jugador, lo vi el último partido con Godoy Cruz y no corría. Me llamó la atención.、Mm. De hecho lo sacaron.、Sí. Y entró otro jugador. Sí, sí, sí. Así que está pero pero bueno,、función. pero podés tenerlo porque después pasa lo que pasó, no sé.、Eh, con p r i c h o a con... ¿No? j u g a d o r e s que están... CD, que, que, que vos los ves ahora que... Te, ahora que vos viste, no, pero que vos viste el Nacional, ¿no?、Sí. Los ves y decís cómo este tipo j u e g a a en Racing. Caballero. ¿Entendés? Por eso.、Mancheteo. Bueno, Caballero nos rindió con Caruso. Tal cual. Sí, sí. Pero... Así que bueno, pero、eh, tenés 5 o 6 pibes que、sí. bueno, pueden estar.、No、después, después, el que le gusta a Roberto, ¿no? Que es Dileno, bueno,、eh, Dineno. Tenés eh, Cabra, eh, Castro, que dicen que es muy bueno. Bueno, ahí、no、loti, vos tenés. Vos tenés ahí,、jugador. ahí tenés. Porque este campeonato es un campeonato de transición, aunque hay que bueno, hacer preguntas. No, ¿No sería bueno ahora que empiezan en entrenamiento el 12 de el junio,、eh, tipo 20, agarrar a todos esos chicos y empezar a hacer partidos amistosos, jugar partidos y ver, a t a l e s rodaje, a ver de esos chicos qué es lo que se puede quedar? Porque a lo mejor,、eh, con do, como vos decís, con. Tres o c u a t r o r e f u e r z o s estaríamos bien. Yo creo que vos、Con、tenés que... t、si no、e Acá, jugar, acá el tema es... Vamos a partir, vamos a partir de la base que vos tenés que tener la defensa de abajo hacia arriba,、la、no s a t i e n e q u e e s t a s Bueno,、discúlpame. vos tenés que tener un arquero. Un dos y un s Y un 6 que, que, que, que no lo tenemos, digamos. No. No sé. Pero bueno, hay que buscarlo. No sé, bueno, Ortiz, no sé cómo está, no、Ortiz、sé cómo eh, llega. Eh, no se tomó、bueno. vacaciones,、eh, todos、bueno. los días va a entrenar porque quiere, ya en la, la, la, la rodilla la tiene. La tiene sí, bueno,、bien. pero tiene una, una lesión. Es la misma que tuvo su b e l d í a La misma que tuvo Vitali. Vital, el, el, el pelotín Vitali. Se tuvieron que retirar. No podemos contar con eso. Es jugar con la, el filo de la navaja.、Sí. Dejarlo en el plantel si quiere, por un relevo. Por vestuario, lo que sea, bárbaro, pero tenerlo titular y depender, no,、eh, un error garrafal sería. Después, tenés, después digo, un 5.、Eh, que acompañe a Cerro, con juego. Sí, un 5, bueno, que t e n é la base, ¿me entendés?、Pues、como se está hablando de, del lobo, no me disgusta, l <risa>、no. lobo de no, Ema no. para mí no me disgusta, que en Racing ya jugó. Y creo yo que no tuvo o p o r t u n i d a d Pero sabe、eh? lo que pasa, que e l l a es un muchacho grande. grande. Bueno, me g u s t r í e Está bien, trajiste, sí, sí, también, trajiste como... a Villar grande y.、No, no, a tiene 37 años. Bueno, está bien,、Estamos、pero. Pero, de a, de pero salió、jugador. campeón con River, está en actividad.、No. Vos tenés que buscar eso, porque después pero, traes a Villar, que juega un partido sí, un partido no, y no tuvo, y, y ahí está. Yo traería al 5 pero... de Colón, al 3 de Atlético, a Rafael Acanue, que es un jugadorazo, y a Albert Tengo. De delantero, de Atlético de、bueno, Rafael. a y, y de 10, si es que se puede, Pérez García. Supuestamente, lo bueno que tiene esto que Racing tiene que ir a buscar un 10, porque este,、bueno. este técnico te juega. Y yo te digo, yo te tiro d o s nombre, s que él estuvo en Defensa y Justicia, que el otro día cuando, cuando lo vi, ¿no? me gustó. Aguirre creo que es. Matt,、eh, sí, y, no,、eh, y Brian Fernández. Sí. Me interesaron. ¿De defensa? De defensa. Defensa Justi. Yo no, creo. q u e n g o t r o número 5 que es muy bueno. No me acuerdo pero, el nombre. Puede ser ese entonces, Aguirre. Me parece que es Aguirre. O cosa...、oh, bueno, viste, uno. Muchos no lo conocen.、Ah. Pero bueno. Así que. Pero hoy tiramos todo nombre.、Sí. Yo lo.、Eh, lo único que ves, ahí está. Terminamos. Con verlo. Con un sistema. No sé, 5-3-1-1, no sé, ¿me entendés?、Eh, nos fuimos al técnico de la tercera, que tenía 4-4-2, y nos vamos a este que juega. Lírico. Entonces, entonces que... tuvimos. Eh... Eh, está bien, este tiene para preparar el equipo. Tiene lo bueno que tiene que va a elegir los jugadores. Exactamente, va a elegir y va a empezar de, de, del de cero.、Digamos. De cero, pero bueno, así que bueno. De hecho, ya está la temporada, la pretemporada. ¿no? Todavía no se sabe nada. Pero... Se estaba, estaba hablando de San Juan, pero、de、todavía Juan. No, no hay nada concreto. Hasta que no venga el técnico y firme, se, se siente con Blanco y hablar que, que los refuerzos que van a traer, los jugadores que van a, que, que van a dejar de, de pertenecer a Racing, hasta ahora no se sabe nada. Y eso no e va a h e r Y en esta, en esta semana creo que ya. ¿Quiere que le diga una cosa? Me parece que. Están hablando de quién va a traer, quién no va a traer, pero nunca hablamos de los pocos puntos que sacamos y los, el tiempo que estamos perdiendo ahora. Claro, estamos pero, perdiendo tiempo y, sagrado. Pero esta, la culpa la tienen la, los dirigentes. Porque、si、Por qué? supuesto, pero son los mismos que contrataron para sacar estos pobres contra, puntos. Contrataste a un técnico que todavía está en actividad. ¿Por qué no renuncia? Total, ya se clasificó. Renunciaste a estos dos partidos y ya venís a raza. Dos partidos. ¿Eh? Un partido. Ahora, pero antes quedaban dos.、Eh, ya está. Renunciar que,、eh, que lo dirija el de la reserva. Igual, igual, tenés, igual tenés tiempo.、No? Lo que no, pasa no, que, bueno, para mí, por para los Brasil, puntos q c i e o me supongo que es un contrato e、sí, por medio. Sí. Y por ética,、eh, y yo pienso estar por bien. Por ética, o sea, él. él se, yo en eso no, despide, estoy de、eh, bueno, no estoy. de por acuerdo、eso. por los pu pocos puntos que sacamos. También,、no、estamos, también estamos hablando primera, de que hay que armar un grupo bien, nuevo. te digo, está bien, Jorge, pero es la primera vez, en la, en casi es muy raro, que、eh, no, un, no, club, no、un club vaya a buscar a un técnico que está trabajando, ¿viste? ¿Me entendés? Yo dije, bueno, pero eso, yo, bueno, yo pero eso fue una. Buena, pero, culpa ¿no? nuestra también. Una, una, una, no, no, una no, no, no, no, persona, no. Pero de de bueno, pero este, hay un este convenio. Este, este, este técnico vino porque es un,、eh, un manotazo de hogado, porque nadie quería venir a Rassi, nadie quería agarrar a Rassi. ¿A quién iban a traer? No había nadie para traer. Falcioni, pero. No lo querían. No lo querían. Bueno, por, el problema, por el problema que tiene con, Grono, con Grondona. f a l c i o n i Creo que sí. No, no, no ese.、No. Es el. Es el amparo, el técnico de n、sí, sí. o、no, y es lo mejor que podemos hacer. Si vos en este fútbol de hoy no te podés meter con Al Capone. Lógico que no. ¿Me entendés? Si recién está. Si te p a s e con un independiente, que te manden a la B. Igual a Racing, a Racing ya siempre. Y bueno, pero así ahora、sí. que si nosotros no estamos en la AFA. Eh, sí, es lo Razi, mismo, o Racing、eh. nunca tuvo peso, no, po tuvo obvio, peso pero, político con AFA. Pero、no sé, no、hace 40 años que voy a ir a Racing y 40 años que nunca nos ayudaron. No, no, de hecho,、eh, mucha gente de Racing no se acuerda. Yo me acuerdo, p o r o tengo un poquito más de a ñ o s que ustedes. Pero Racing tuvo un presidente de AFA, Armando Ramos Ruiz. Sí. Y fue la peor época de Racing.、Sí. La peor época. Casi nos vamos al descenso. Pero como a poder... n i e n d o al presidente de la AFA. Así que. Tuvimos al presidente de la, de, la, de la Argentina y peleamos la promoción. Tal cual. l ¿Eh? e x a c t a m e n t e Y bueno, ¿viste? ¿Entendés? Y, es y, la... y, y todavía nos dicen la otra vez que lo, lo, por fin lo aclaramos una buena vez. Y esto se aclaró: que dicen que tenemos el estadio gracias a Perón. Y no, Racing lo pagó. Está bien, estuvo、eh, desde el 49 hasta el 60 para pagarlo, pero lo pagó. Tal cual. ¿Me entendés? No como r i v e que se lo h i z o n los militares,、eh, no como Rosario Central. Como Vélez Armiel. ¿eh? ¿Me entendés?、Claro. Porque eso sí no lo pagaron, ¿eh? Es Estoy seguro. ¿Dónde Racing hizo el estadio? o d o n d e、eh, tenía el estadio? Racing ¿Tenía Racing un estadio?、Sí. Y n o、sí. e r a chico. Sí. Un estadio sí. para、sí. 40.000 personas en ese entonces era. Era para mucha gente. Era monumental.、Mm. Así que no. Y lastimosamente、eh, podíamos haber tenido el mejor estadio de, de Sudamérica en, en, en, retiro. en retiro. Y hoy y seríamos retiro, el Real gracias, Madrid. Gracias a. No, hubiéramos sido Racing igual. Y gracias a los no, no, dirigentes. No, me refiero a la, la trascendencia del Real Madrid. Y gracias a los dirigentes que, que teníamos en esa época también. Que Racing dice que era, era de Avellaneda y tenía que estar en Avellaneda. Sí, sí. Y, y si vamos a ser concretos. La, el grueso de Racing está en la, en la capital, capital federal. d e hecho,、claro. las mayores recaudaciones, cuando había visitantes, en la cancha de、sí. Vélez, de Ferro, Atlanta, Argentinos Juniors, que sí, repleto, rellenaban. Bueno, muchachos, nos tenemos aquí, creo. Nos no, faltan unos, unos pequeño s minutito. s No, le, no hablamos con el muchacho acá. acá Rolo, ¿eh? Rolo, Rolo no se... metió ningún bocado. Rolo Tantera que habló un poquito de Peñarol. No, la verdad que es un placer escucharlos,、eh, compartir con ustedes este, este programa. Y, este, y la verdad que la, la he pasado muy bien y me he divertido mucho. Y, Sabemos y bueno, que o que e n e m o s d e Vamos a hacer un chivo. Rolo, Rolo canta. Es、eh, cantor de tango. Es cantor de tango y canta muy bien. Decís,、no. ¿Dónde e c í s d estaba?、Si、en, el, en el teatro Molni Blue. Corrientes y Rodríguez Peñas. ¿Qué días? ¿Qué días estás? Estamos los viernes o los sábados, todo depende. Este, no, no hay un día fijo por ahora. a estamos arreglando horario? ¿A qué hora? ¿Ni hora? A l a 8 o 9 de la noche aproximadamente. b o、bueno, seguramente ¿Sí? algún descuentito para socios de Racing. ¿no? Claro. El tango Racing Club. ¿Eh? Hay, mucho, hay muchas cosas de Racing en tango, ¿no? e l tango, exacto. ¿Eh? Tango. Es verdad, es verdad. b u e n muchas. Bueno, ya, ya la hora. Le damos gracias lo... al chat. ¿A q u i e n más? s Racing Sin Frontera? ¿No? Racing sí, Sin Frontera. e programa, va, ¿qué día va eso? Jorge. Le hacemos el chivo al. Los muchachos de Racing Sin Frontera están los miércoles y viernes de, si no me falla la memoria, 23 en adelante. Porque terminan 24, se apasionan y son la una y siguen hablando. Y nosotros t a m se a c u e r d e n de nosotros de nombrarlos. ¿no? Sí, sí, sí, sí, se acuerdan. Se acuerdan. Sí,、eh, porque... A Gustavo, que bueno, siempre nos ayuda en lo que puede con el chat y, y nos hace el aguante siempre de Los Ángeles. Bueno, bueno ¿no, gente. ¿no los, los muchachos de Colgado de Pincel, l n o h a c en el programa hoy?、Ah, ¿Sí? Bueno,、ah, están... Los muchachos bueno, de Colgado de Pincel. No, los hinchas de si perro. Dios, si Dios quiere, nos vemos el lunes que viene. Esperemos que el señor Pichón esté acá, que se haya respuesto de su grupitis aguda. d e acá un saludo a Pichón que te restablezca, que te necesitamos. Y que el domingo vamos a hacer fuerza o el sábado por patronato. Que no está todo、sí. perdido. Y bueno, y esto fue Racing una pasión inexplicable. Simplemente la número uno: Racing una pasión inexplicable. Fue auspiciado por Día Margarita Restaurante, Panadería y Confitería s a b o n a Ángel Velo, Residencias para Mayores a p r i l i s Felg Electricista Matriculado, Corriente Kishnerista.